la dejamos donde quieran que de irla hay de llevar La quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la beses y que le diga mi no tesoro Ay viene mi piquito de oro Ay viene a darme sus amor arin mi piquito de oro le gusta que la ve si que le diga mi no tesoro ahí viene mi piquito de oro ahí viene a los mesos para todos ustedes en las cumbres de un verde mezquita en vas mucho Ni en la casa y el olor, de tu cuerpo sigue igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. Oh, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual,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 de 4 Mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me que Fins Bona Ella me mandó, la segunda carta yo le mandé, contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor y lloro y lloro Me pregunta unos tres en por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvidé. de mundo pero dià no la regió este mundo pero dià no la regió Las lloran de tristeza, otras de dolor sincero Una si no me equivoco, le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión robando ajeno te he pagado yo muy caro así como yo me la robé así me la robaron por andar cortando flores en jardines extranjeros la flor que estaba en mi casa se la llevo el jardinero y mi casa está tan fría sin su amor y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron De esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón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 Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron, esta vida todo cobra yo ahora soy el pagador. Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron ya me estoy pagando el precio cuando se pierde un amor. y estoy del otro lado del portón, yo estoy del otro lado del portón. Y estoy del otro lado del portón. Me dice el asesino por ahí. Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Dios, si allá de lo alto si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la dore. 20 años que desentendí me len con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscando a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz abrirle su corazón 20 años que de sentencia me den con gusto voy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí más no me entrego hasta ver la ocasión de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón oli